Después de viajar por el desierto y soportar el gran calor junto a Abu Bakr, el profeta alcanzó el oasis el lunes 27 de septiembre del año 622 de la era cristiana. Pronto, varios mensajeros pusieron de manifiesto que el pueblo de Medina estaba impaciente por su llegada a la ciudad, por lo que solamente permaneció tres días completos en Juba, durante los cuales puso los cimientos de una mezquita, la primera mezquita que se construiría en el Islam. El viernes por la mañana salió de Cuba... ...y a mediodía él y sus compañeros... ...se detuvieron en el valle de Ranuna... ...para hacer la plegaria con el clan Jatarrashí... ...de los Bani Salim... ...que los estaban esperando. Fue esta la primera plegaria del viernes... ...que se hizo en la ciudad... ...que de ahora en adelante iba a ser su hogar. Algunos de sus parientes de los Bani An nayar ...habían venido para recibirlo... ...y algunos de los Bani Amr... ...lo habían escoltado desde Cuba lo cual hizo que el número de personas reunidas ascendiera a unas cien aproximadamente después de la plegaria el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él se montó en casua a su camella y Abubakr y otros de los curáis también montaron sus camellos y se encaminaron con él hacia la ciudad a derecha e izquierda de ellos vestidos con armadura y con la espada en la mano cabalgaban hombres de Aus y Jarrás las dos grandes tribus como guardia de honor y a modo de demostración de que el juramento que le habían prestado no era una palabra vana aunque todos bien sabían que en aquel momento y en aquel lugar no necesitaba ninguna protección jamás había habido un día de mayor regocijo en Medina ¡Ha llegado el profeta de Dios! era el alegre grito que salía de las gargantas de cada vez más hombres, mujeres y niños que se alineaban a lo largo de la ruta Aswa, la camella fijaba su paso lento y majestuoso de la procesión a medida que pasaba entre los jardines y palmeranes del sur de Medina Las casas eran todavía pocas y alejadas entre sí pero gradualmente entraron en distritos con un mayor concertaje de construcciones y fueron muchas las invitaciones insistentes que se le hicieron «Apéate aquí, oh enviado de alá porque tenemos para ti fuerza protección y abundancia más de una vez un hombre o un grupo de gentes del mismo clan tomaron el ronzal de Haswa pero en cada ocasión el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él los bendijo y dijo dejadla seguir su camino porque está bajo el mandato de Allah en un punto pareció como si la camella se dirigiese hacia las casas de los parientes más cercanos del profeta de la rama Adí, del gran clan Jatrashí de Nayar, porque se volvió hacia la parte oriental de la ciudad, donde vivía la mayoría del clan. Pero pasó de largo junto al lugar donde el profeta había vivido con su madre siendo niño, y junto a todas las restantes casas de los que le eran más próximos, a pesar de los insistentes ruegos para que estableciera allí su nuevo hogar. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ...les dio la misma respuesta... ...que había dado a los otros... ...y no tuvieron más remedio que resignarse... ...de repente... ...la camella, Haswa... ...se paró... ...y se sentó sobre sus cuatro patas... ...el profeta preguntó entonces... ...de quién era el terreno... ...Muad, el hermano de Auf... ...le dijo que pertenecía a dos muchachos huérfanos... ...Sahal y Suhael... ...estaban bajo la tutoría de Asad el profeta le pidió que se los trajese pero ellos ya estaban allí y se acercaron al profeta les preguntó si le venderían el patio y les dijo que pusiesen un precio pero ellos contestaron no, te lo damos mensajero de Allah no quiso él sin embargo tomarlo como un obsequio y con la ayuda de Asad fijó el precio el profeta dio instrucciones para que su recién adquirido patio fuese convertido en una mezquita y al igual que en Cuba, comenzaron a trabajar inmediatamente en ello la mayor parte del edificio fue hecho de ladrillos pero en medio del muro septentrional, es decir, el muro de Jerusalén pusieron piedras a ambos lados el nicho de la plegaria las palmeras del patio fueron cortadas y sus troncos se utilizaron como pilares para sostener el tejado de ramas de palmera aunque la mayor parte del patio se dejó abierta el profeta, que la paz y bendiciones de Allah se con él, había dado el título de Ansar, que significa ayudantes, a los musulmanes de Medina, mientras que los musulmanes del Quraysh y otras tribus, que habían abandonado sus hogares y emigrado al oasis, se les llamó Muhajirun, es decir, emigrantes. Todos participaron en el trabajo, incluido el profeta.